El Zahir de Paulo Coelho Está amaneciendo en París Es junio de 2004 En una pequeña celda de la comisaría está Paulo Un reconocido y exitoso escritor Detenido por la policía como principal sospechoso de la desaparición de su esposa Esther ...se alerta... ...cuando escucha los pasos de alguien que se acerca. ¿Inspector? Está libre, señor Pablo. No hay motivos para que permanezca detenido más tiempo. Gracias. Ahora necesito que me devuelva mis cosas. Venga conmigo. ¿Puede sentarse, señor? No, gracias. Caramba. ¿Quién lo diría, señor Pablo, no? ¿De qué habla, inspector? Su esposa Esther... ...corresponsal de guerra... Recién llegada de Irak, 30 años, casada, sin hijos, una vida feliz y fíjese, de pronto desaparece. La última vez que la vieron fue en un café de la calle Faubourg-Saint-Honoré. ¿No es así? Eso ya lo sé, inspector. También sabe que ese día fue vista acompañada por un hombre de rasgos mongoles de unos 23 o 25 años. Mi esposa es una profesional, que tiene amigos, contactos, informantes, colegas. Puede haber sido cualquiera. Por cierto, yo nunca he leído sus libros. Pero le garantizo que hoy mismo me convertiré en otro de sus lectores. ¿Está seguro de que no tenían problemas disgustos? Eso es natural en una pareja. ¿Me está interrogando, inspector? No, no. Para nada, señor Pablo. Tenga sus pertenencias Ah, su Henry lo está esperando afuera Ahora discúlpeme Debo atender mi vida de hombre libre, inspector Adelante, señor Paulo sale de la oficina con pasos firmes Pero en su interior Un torbellino de ideas remueve en su pensamiento Esther ¿Dónde estás? ¿Dónde y con quién? ¿Será acaso con Mijail, el hombre que mencionaste hace algún tiempo? ¿El mismo con el que te vieron en el restaurante? Paulo. Henry. Como ves, soy un hombre libre. Aunque no sé por qué llaman a esto libertad. Explíquemelo tú, que eres mi abogado. Sé cómo te sientes ahora, Paulo. Pero he llamado a todos los hospitales y comisarías y aún no la han localizado. Se la tragó la tierra. Quiero poner un anuncio en la prensa. ¿Estás loco? Vamos, Henry. Quiero caminar. Bueno. Lo único que pude lograr fue que la prensa no se enterara dónde estabas detenido. ¿Qué vas a hacer ahora? No lo sé. Primero necesito pensar. Necesitamos una estrategia jurídica por si se les antoja detenerte otra vez. La investigación sobre la desaparición de tu esposa apenas comienza Ya te molestaron esta vez ¿Pero por qué tenía que pasar un día de sol? Con la gente sonriendo en las calles Los niños cantando Con los primeros anuncios de primavera Ellos no piensan como tú, Pablo. Tienen sus hipótesis Y yo tengo las mías ¿Y si Esther fue secuestrada y su vida está en peligro en este momento, Henry? No han llamado por rescate, Paulo Falta su pasaporte y ha sacado dinero del banco ¿Ves? Ella se estaba preparando para marcharse Y si fue un informante que la citó Y le tendieron una trampa No, no me lo hubiera dicho Yo lo sabría No, definitivamente No se iba a reunir con un informante Entonces Se te acabaron las hipótesis ¿Y si se marchó con otro hombre? ¿Qué dices, Pablo? ¿Un amante? Es la única hipótesis que tiene sentido Pero no puedo aceptarlo Esther no pudo irse así Sin darme una razón al menos Mija, ¿Quién es ese? El hombre con el que la vieron la última vez Ella cambió mucho desde que lo conoció No le dijiste eso al inspector, ¿verdad? No, no Creo que no vale la pena Ella lo contrató como intérprete Creo que en Afganistán. ¿Y tú crees que eso justifica que deje un matrimonio de 10 años? Entonces, ¿por qué desapareció? ¿Por qué me dejó solo, sin una explicación? ¿Qué vas a hacer ahora, Pablo? No lo sé. Aún no lo sé. ¡Taxi! ¡Taxi! ¡Taxi! Pablo, ¿estarás bien? Estaré bien, Henry. Adiós. Adiós, Pablo. Al centro de París, por favor Oye, amigo ¿Cómo debe sentirse un hombre al que lo acaba de abandonar su mujer? Si me permite, señor Le diría que... Bastante mal Sí Bastante mal ¿Por qué hay tantos niños jugando a esta hora? Las personas parecen felices ¿Es domingo de feria, señor? Claro, es domingo de feria. Estoy triste y nadie lo sabe. ¿Acaso por eso no van a reír? ¿Cómo conocer el sufrimiento de los demás? Muchas personas que conocemos tienen el alma destrozada y uno no lo sabe. ¿Por qué tienen que saber ellos que yo sufro? El arco de triunfo. Detén el auto, por favor. Llegaré caminando al hotel Bristol. Tenga, quédese con el vuelto. Gracias, señor. Esther, ¿dónde estás? ¿Por qué te marchaste? ¿Por qué? ¿Pero acaso merece respuesta a esta pregunta? Soy incapaz de mantener a mi lado a la mujer que amo. Repentinamente. Pablo mira a una mujer que avanza hacia él Allí está Esther Su esposa Que le sonríe amorosamente Esther Pero es solo su pensamiento doloroso Que lo hace ver a Esther Su esposa Es solo una visión Una desconocida pasa por su lado y sigue No es Esther Hoy no regreso a casa ¿Para qué? Estar sin ti Nada vale la pena Decidido a no regresar a casa Paulo camina directamente Hacia la recepción del elegante Hotel Bristol ¿Desea algo señor? Una habitación Un cepillo de dientes Y un desodorante por favor Lo siento señor Pero en este momento no hay habitaciones disponibles Tal vez en otro momento Oh, señor Pablo, disculpe, es que no le había reconocido. Siempre hay una habitación para personas como usted. Gracias. Nos queda una habitación con vista a la Torre Eiffel si lo desea. Venga conmigo. Es toda suya, señor. Que la disfrute. Gracias. ¿Desea alguna otra cosa, señor? Cena, bebida. No, no. Nada más, gracias Quiero estar solo Necesito estar solo Paulo se sienta en la amplia terraza de la suite Y mira desde allí la Torre Eiffel Los tejados de París Pero su pensamiento no está allí Solo una palabra recorre su mente ahora Un nombre de mujer Esther Su recuerdo cabalga brioso hasta el día en que la conoció Ella, Esther Una bonita e inteligente periodista Que quería entrevistarlo por el éxito de las letras que hacía para varios cantantes Me llamo Esther Desde hace algún tiempo quería entrevistarte y no había podido Disculpe, Esther, eso significa que tengo una deuda contigo Y pienso pagarla invitándote a cenar Cuando pueda te acepto la cena Hoy solo vine por la entrevista Entonces, tú tiras. Bien, puedes comenzar diciéndome ¿Qué significa para ti que tu trabajo se conozca en todo el país Pero que nadie sepa quién eres? ¿Por qué me haces esa pregunta? Tú me conoces, Esther Es que todo el mundo conoce a los cantantes, pero... Nadie sabe que esas letras se las escribe un hombre como tú, que tiene sueños e ideas. ¿Y qué significa eso? Escribo canciones, alguien las canta y punto. No me entiendes, Pablo. Quiero decir que huyes de cosas importantes. Ah, lo dices por la fama. No, no. Hay cosas más importantes que la fama. A ver... ¿Qué es más importante, por ejemplo? Escribir un libro Su recuerdo es nítido La mira llegar a las fiestas varias veces Hasta que Esther acepta salir con él Diez años de matrimonio Y de allí hasta el presente Cuando se encuentra en una suite del Hotel Bristol de París Sin ella ¿Qué debo decir ahora? Le dije que podía escribir un libro cuando quisiera... ...pero no fue sino hasta que ella... ...me regaló el viaje a Santiago de Compostela... ...cuando descubrí que a través de su amor... ...podía poner una frase detrás de la otra. Camina desesperado por la alfombrada suite... ...parece buscar a alguien... ...mira la cama hecha... ...los sillones vacíos... ...el baño... ...sus ojos se dirigen a la mesa de noche donde hay varios periódicos con su foto, con su nombre. Sabe que la desaparición de Esther ha desatado el escándalo. Toma un periódico y lee. Desaparición misteriosa de la esposa del escritor. Desapareció sin dejar rastro. Se teme un asesinato pasional. secuestrada. La policía maneja varias hipótesis sobre el caso del escritor. Nadie sabe de su esposo. No quiere dar la cara. No, no es así Nada es así Yo también la busco La amo Cuando habla de amor La recuerda Sentada frente a él Diciéndole que siempre había que perseguir algo importante Paulo Es tu oportunidad de ahondar dentro de ti De sacar de adentro las palabras que te harán vivir Por favor, Esther No se trata de hacer lo que tú crees que me hará feliz Yo te amo y tú también me amas ¿Acaso me dices eso para liberarte de mí? Mientras no lo no arriesgues todo por lo que consideras la razón de tu vida Habrá días como este Terminarás siendo infeliz Y seré yo quien te deje, Pablo Esther Sí, Pablo, sí Ese día derribaré los puentes que hay entre tú y yo ¿Qué quieres decir con eso? ...que me iré con alguien... ...que te dejaré, Pablo... ...me enamoraré de otra persona... ...así que, mientras no sepas definir el amor... ...trata de escribir un libro. Y lo escribí por ella, para ella... ...renací después de mi fracasada vida de divorcios y soledades... ...escribí el libro sobre lo único interesante que había hecho en los últimos años... El camino de Santiago Y vigilado por sus ojos Y sus cuidados Quiere escucharse a sí mismo Sabe que está allí acompañado de sus recuerdos De lo único que le queda de Esther El ser humano tiene dos grandes problemas El primero es saber cuándo comenzar El segundo Es saber cuándo termina un ciclo y cerrarlo No sabía ¿Cuánto iba a durar el sueño de vivir con Esther? pero tenía que vivirlo Tres años después mi matrimonio iba de maravilla Hacía lo que quería publica el libro y apareció la primera traducción La segunda y el éxito Ya no era el estudiante que soñaba con ser algo Soy ¡Ya soy! Pasea por la habitación ansioso enciende el televisor pero no encuentra sosiego en su infierno de recuerdos sabe que debe buscar a Esther su esposa desaparecida su esposa que debe estar en alguna parte con rabia apaga el televisor y lanza lejos el control no saben nada de mí aquí estoy solo porque nadie sabe cómo me siento Se debate. Parece escuchar la voz del inspector de policía. ¿Libre? ¿Qué es la libertad? ¿Acaso ver que a tu esposo no le importa lo que haces? ¿O sentirse sola sin tener con quién compartir los sentimientos más íntimos? porque esa persona con la que te casaste está concentrado en su trabajo, en su importante magnífica? ...difícil carrera de escritor... ...Ester... Sus palabras suenan a culpa... ...Pablo se hiere tratando de entender aquello... ...Mijail... ...fuiste tú... ...acaso no me di cuenta de que ella te mencionaba en las conversaciones... ...hasta que un día dejó de hacerlo... ...para nada... Para que reaparecieras en un bar Llevándote el sentido de mi vida A Esther A mi esposa A mi mujer Dejando al famoso y popular escritor Como sospechoso de un crimen O lo que es peor Como un hombre abandonado ¡Esther! El cansancio y el sueño vencen a Paulo que queda como un niño solitario en esta lujosa y espaciosa suite del Hotel Bristol de París, donde esconde su dolor, su pena, su amor. Ya han pasado varios meses desde la desaparición de Esther. El mundo de Paulo, el famoso escritor ...se ha convertido en un pequeño infierno... ...de donde lucha para salir. Ya voy. Ya voy. Ah, Henry, eres tú. Pensaba que se había iniciado otra revolución francesa. Te quedaste dormido, Pablo. Hoy teníamos que ir a los tribunales. Pero ves, ya es muy tarde. ¿Qué vamos a hacer? Lo de siempre, dejar las cosas así. Soy tu abogado. No puedo... Dejar las cosas así Y yo digo que sí, porque soy tu cliente Demandar a esas revistas de farándula Que ahora pretenden ser gacetillas judiciales No me va a hacer perder el sueño pablo es tu vida privada Y sus abogados siempre terminan diciendo Que en las revistas solo mencionan Al presunto asesino Al presunto criminal Pero mira Hasta llegan a sugerir en estos periódicos que eres un criminal. Que mataste a tu esposa. Lee bien, Henry. Terminan agregando que yo he sido absuelto. Es que ni siquiera ha sido acusado, Paulo. Pero de esa manera ellos evitan un proceso judicial. Venden sus revistas y periódicos. Agotan sus ediciones. Y el juicio queda en veremos. No, no voy a seguirles el juego. Pero... Y tu carrera de escritor, tus libros. No te preocupes. Este escándalo no les va a durar mucho. A nadie le gusta leer cosas que le pueden suceder. Y menos en Europa. Y por tanto tiempo. Paulo, recapacita. Ya te lo dije, Henry. Conozco a mis lectores. Este episodio no los va a alejar de mis libros. Y ahora, déjame solo que tengo que ¿Escribir? ¿Escribir? ¿Dijiste escribir, Paulo? Cartas Contestar correspondencia Todavía no logras escribir otro libro Si las cosas siguen así Los editores van a pensar que estás acabado Ha pasado mucho tiempo Yo sé lo que les interesa a los editores que yo escriba ¿El Zahir? ¿Esa historia que me contaste de la moneda que vuelve locas a las personas? El Zahir, mi querido amigo Según el escritor Jorge Luis Borges Viene de la tradición islámica Sair en árabe quiere decir visible, presente, incapaz de pasar desapercibido Algo o alguien que una vez que conocemos o tocamos Termina por ocupar todo nuestro pensamiento Ya me lo dijiste Y no nos deja concentrarnos en nada más Una soberana locura Una santidad, algo que lo llena todo Esther Esther Sin duda Necesitas una novia nueva, Pablo Créelo <ríe> No tengo más tiempo para ti, Henry Adiós Allí queda Pablo Solo Mirando su gran escritorio Con el computador apagado Sus libros amontonados Recorre el estudio Tratando de entender el estado emocional Que ahora lo embarga ¿Tengo que hacerlo? ¿Acaso tengo que escribir para agradarle a los demás? En su escritorio... ...el montón de cartas con invitaciones... ...solicitudes de conferencias... ...y firmas de autógrafos se amontonaban sin respuesta. Las miró una a una... ...como tratando de decidir por dónde comenzar. Una convención... ...un encuentro internacional... ...el bautizo de un libro... ...un cóctel... Esther. Una clase magistral Esther. Una conferencia Esther. ¿Qué hago para no pensar en ti? Iré a todas las invitaciones posibles A todas las fiestas El éxito será la única manera de alejarte de mis pensamientos Sin ti no puedo escribir ni una sola palabra Misair Ahora sabía que el recuerdo lo persigue a todas partes. Esther se ha convertido en su Zahir, en su único pensamiento. Esa misma tarde, mientras Paulo va en un taxi por París, abstraído en sus pensamientos, la ve cruzar al doblar una calle. Es ella, Esther. Su esposa que ha desaparecido Dejándolo como sospechoso de un crimen Su Susahid Detenga el auto por favor, deténgase Paulo cruza la calle a grandes pasos Y toma por los hombros a la mujer que él supone es Esther Y que está de espaldas a la vidriera Esther Pero cuando la mujer voltea hacia él No es ella No es Esther ¿Qué desea, señor? No lo conozco Disculpe señora La confundí con alguien Atormentado Paulo vuelve a su taxi Con una gran carga de resignación y frustración Mientras las personas lo miran desconfiados Así pasan los días para Paulo con una sola idea en su pensamiento. Esther. Tanto, que una noche, cuando vuelve a su casa, cree verla nuevamente. Allí va Esther. En un taxi. Es ella. Cree verla con el vestido azul que alguna vez él le había regalado. ¡Esther! Paulo reacciona y comienza a correr detrás del taxi que lo deja atrás. Pero insiste. Corre al ver las luces del semáforo que lo detienen en una esquina Llega cerca del auto y abre la puerta Esther, aquí estoy Pero cuando la mujer levanta el rostro, no es Esther Esther, ¿qué le pasa? ¿Quién es usted? Oiga, ¿es usted algo de la dama? No, no señor, disculpe Paulo queda allí Derrotado por la terrible realidad Ahora parece ver a Esther en todas partes Y en todas las mujeres Esther Mi Zahir Y pasó el verano El otoño El invierno Y regresó la primavera a París Y cuando su Zahir Esther Su esposa La mujer que lo había abandonado Comenzó a ocupar todo su pensamiento. Supo que necesitaba un antídoto. Algo o alguien que lo sacara de esa desesperación. Conoció a Marie, una bella actriz francesa de 35 años. Y con ella comenzó a ver la vida de otra manera. Participaba en largas sesiones de autógrafos. Iba a cócteles de sus editores. Dictaba conferencias. Y como por arte de magia, surgió lo esperado. ¡Un libro nuevo! Al fin saliste de esa desesperación catastrófica, Paulo. ¿Te das cuenta? Naciste para escribir y nada más. ¡Ah! Oh, ya estaba pensando en dejar de ser tu editor. Pero seguramente te detuvo pensar cuánto pagaría otra editorial por tenerlo y cuánta ganancia tendría este libro al salir. ¿Me equivoco? Si apenas lo sacamos hace tres semanas... ...y ya es el libro más vendido... Oh, no me equivoqué al esperarte, ¿eh? Es el libro que quería escribir para curarme. Tiempo de romper... ...tiempo de coser. Buen título. Aunque los críticos te han destrozado con sus opiniones malvadas. ¿Y cuando los críticos me han tratado bien? ¿Cuándo me han elogiado? Nunca. Así que cualquier cosa que digan ahora... ...es publicidad para nosotros. Bueno... bueno. ...para el libro... solo te voy a leer estas perlas... ...crítico uno... ...frases cortas... ...estilo superficial... ...como si las frases largas significaran estilo profundo... ...escucha esta otra... ...aunque va a vender como siempre ha vendido... ...eso prueba que el ser humano no está preparado para enfrentarse a la tragedia que nos rodea... ...como si ellos supieran lo que significa estar preparados... ...y por supuesto... No faltan los que argumentan que te estás aprovechando del escándalo del año pasado. La desaparición de tu mujer todavía genera suspicacias. Los críticos sabrán lo que dicen. Yo sé lo que hago. Mis lectores lo están comprando. No han dejado de hacerlo. Bueno, a lo mejor alguno que quería saber la parte morbosa de la desaparición de tu mujer. Ah, se habrá decepcionado. Seguramente, pero no puedo hacer nada. Mi libro es un himno de amor. Solo eso De cualquier manera Este libro es una joya del pensamiento Y eh, de las ventas, claro Así se escribe, Paulo Al llegar a su apartamento Paulo siente el olor a talco y a jabón Que tanto le recuerda a Esther Su corazón se remueve con fuertes latidos Y avanza hacia el cuarto Decidido a abrazar a su Zair A Esther Pero la puerta se abre y aparece Marie, la actriz francesa vestida sensualmente, con una pijama de Esther y utilizando sus mismos olores. Paulo se detiene impresionado ante la elegancia desmedida de Marie y el contagio del recuerdo de Esther. ¿Marie? Sí, Marie. Pero... ¿No me vas a abrazar? ¿Ni a besar? ¿Hice algo malo? ¿O esperabas que fuera otra mujer? No, es que no te esperaba <ríe> Me diste la llave Y me dijiste que podía venir a quedarme cuando quisiera Y aquí estoy Paulo despierta de su letargo momentáneo Para abrazar a Marie y darle un beso Hoy <ríe> es un buen día para comenzar, Paulo Hay cosas que celebrar Tu libro tiene éxito Y ahora tienes una mujer que te espera Yo Mari Cuando la gente nos elogia Debemos tener cuidado con nuestro comportamiento, Paulo ¿A qué te refieres, Mari? La crítica nunca me ha elogiado No, no me refiero a la crítica Me refiero a tus lectores Mira Has recibido más cartas que nunca Maris saca una gran cantidad de cartas de las gavetas... ...y las pone sobre el escritorio. Son muchas cartas. Debes tener cuidado al leerlas. Puedes creer que eres mejor de lo que piensas. Los sentimientos de seguridad... ...pueden ser muy peligrosos para un escritor. Desde que visité la Catedral de Santiago de Compostela... ...pienso que soy mejor de lo que era. Pero eso no tiene nada que ver con mis lectores. ¿Con qué tiene que ver entonces? Con el amor... He descubierto el amor, Marie, por muy absurdo que parezca. Eso me gusta. Cuando leí el libro me di cuenta de que no culpas en ningún momento a tu exmujer. Y tampoco te culpas a ti mismo. He aprendido a no perder mi tiempo en eso, Marie. Es lo mejor. El universo se encarga de corregir nuestros errores. Agradezco que hayas aparecido en mi vida, Marie. Sí. Pero ya es hora de que estemos más juntos, Paulo. Tú trabajas en tu apartamento en París... Mientras yo trabajo en otras ciudades, nuestra relación aún no es lo suficientemente fuerte. Al escuchar aquello, Pablo recuerda las palabras de Esther. Mientras no lo arriesgues todo por lo que consideras la razón de tu vida, habrá días como este. Terminarás siendo infeliz y seré yo quien te deje. Paulo, ensimismado, mide las palabras de Esther en su recuerdo Con lo que dice Marí que está frente a él y lo hace reaccionar Paulo, despierta, dime Quiero cambiar de tema Está bien, hablemos de otra cosa Será mejor Escribiste tu libro con mucho coraje Lo que me sorprende es que en ningún momento citas a ese hombre Él no me interesa Claro que te interesa ¿Acaso no te has preguntado la razón que tuvo Esther para elegirlo? No me lo he preguntado. Mientes. ¿Quieres que diga que lo odio por haberme robado a mi mujer? ¿Es eso lo que quieres? Quiero escuchar que lo has perdonado, Paulo. No soy capaz, Marie. Si no lo perdonas, ese dolor no se te quitará nunca. No estoy diciendo que lo veas como a un ángel, que salgas a buscarlo, no, no. Dime su nombre. No importa su nombre. Sí importa, pero tú no quieres pronunciarlo. Micael, ese es su nombre. La energía del odio no te lleva a ninguna parte, mientras que la energía del perdón transformará positivamente tu vida. Mijael no merece el odio. La voz de Marie retumbó en su conciencia durante largo rato Mientras Paulo miraba las cartas sobre su escritorio detenidamente Tratando quizás de descubrir en alguna una letra conocida Demasiado conocida Como la de Esther Buenas noches, Paulo ¿Vienes a dormir o, o vas a contestar las cartas? Voy a dormir Así pasaban los días de Paulo. Se había impuesto un antídoto contra su Zahir y lo estaba cumpliendo. Había escrito el libro del amor a Esther. Había comenzado a viajar, a dictar conferencias, a bautizar las traducciones que se hacían de sus libros en idiomas que él jamás imaginó que existían. Su rutina volvió a ser parecida a la de antes, cuando estaba Esther. Ahora... En un amplio salón de unos grandes almacenes de los Campos Elíseos Reunido con su editor Preparado para una tarde de autógrafos Por su libro Tiempo de Romper, Tiempo de Coser Que seguía en los primeros lugares de venta La tarde se nos presenta muy intensa, Pablo Pero yo como editor no puedo dejarte solo en esto Gracias por estar aquí ah, Es que hoy es un día muy importante Más importante que los otros días Mucho más Hoy vamos a tener gente poderosa que que quiere los derechos de autor para varios países. Donde me imagino que tendré que ir a firmar autógrafos y conversar con mis lectores. Tú lo dijiste. Y ahora te dejo. Voy a saludar a unos amigos y luego te los presento. Ah, recuerda que estamos invitados a una cena al final, ¿eh? El salón se va llenando de gente. Mientras Pablo observa detrás de las cortinas, tratando de buscar rostros conocidos. Mira la hora y se apresta a salir cuando hacen una fila para comenzar la sesión de autógrafos. Pablo ocupa su sitio de honor en la larga mesa, mientras las personas colocan su libro para el autógrafo de rigor. Lo admiro mucho, señor Pablo. Su libro es una fuente de luz. Gracias, señora... Carlota Puede dedicarme el libro a mí y a mi esposo Es muy importante Seguro, señora Carlota Dígame el nombre de su esposo Descansa un poco, Pablo Aún quedan por lo menos 150 personas afuera mm, Pero quisiera seguir Las personas podrían molestarse Tranquilo, Pablo Todo está fríamente calculado Tan fría está la champaña que van a querer que descanses más tiempo. ¿Cómo dices? Eh, solo paga tu editor. Cada lector tendrá una copa de champaña mientras espera el autógrafo. Muy buena idea, pero el escritor también puede sumarse. Aquí está tu copa. Salud, Pablo, por tu libro. La sesión de autógrafos se reanuda y Pablo saca fuerzas para estar allí frente a sus lectores. Poniendo mil nombres desconocidos en las tapas, mientras recibe los más variados elogios y regalos. Nunca se imaginó Pablo que estaba por recibir una de las mayores sorpresas de su vida. De último en la fila, un hombre de rasgos mongoles ojea el libro de Pablo con evidentes intenciones de esperar a que este quede solo en la mesa el hombre avanza con el libro cerrado y paulo lo mira venir hacia él abstraído creyendo que es otro de sus lectores quería ser el último porque tengo un recado para ti cuando el hombre habla y posa el libro sobre la mesa paulo lo mira a los ojos se da cuenta entonces que aunque jamás lo ha visto sabe su nombre por eso Abre el libro y con mucha firmeza escribe Para Mijail, con mucho cariño ¿Cómo sabe mi nombre? Tú eres Mijail Y tengo demasiadas preguntas que hacerte Así que tú eres Mijail Sí Al verte supe quién eras No tuviste que decirme tu nombre ¿Ella te habló de mí? Quizás Solo vine para decirte que Esther está bien Y que posiblemente ya ha leído tu libro Pero yo necesito saber más, Mijail ¿Dónde está Esther? ¿Por qué se fue? Ya me voy No vine a hablar de eso Espera, Mijail ¿Acaso ella te está esperando allá afuera? No Solo vine a decir eso Me voy Pablo, todo ha sido un éxito. Gracias a mis lectores. Y como tu editor te digo, mejor dicho, te ordeno relajarnos. Vamos a celebrar, ¿eh? Ay, mira quién está ahí. Ta ta ta ta. María. <risa> no quería perderme este momento, Pablo. No sabía que vendrías. Pues de sorpresas vive el mundo. ¿Y este señor? Yo... Un lector, Marie. Me gustaría invitarlo al brindis. Estaba al final de la fila. Fue el último autógrafo de la noche. Representará a todos los lectores de mis libros. Muchas gracias por la invitación, Paulo. Pero no puedo. Tengo otro compromiso dentro de dos horas. Solo vine a dar un recado y ya me iba. ¿Recado? ¿A quién? Marie... Eh... Bueno, no se hable más. Pablo nunca invita a nadie. Es un honor. Venga a cenar con nosotros. Ya le dije. Tengo otro compromiso. ¿Cómo te llamas? Mijail. Ah, está bien, Mijail. Cualquier compromiso puede esperar. Deme su brazo y vamos. Yo me llamo Marie Y no se preocupe por los demás. Ellos nos seguirán. Verá. Es que me reúno todos los jueves en un restaurante armenio Y ya me dirás dónde es, Mijail Te llevaremos luego Pero antes, tendrás que compartir nuestra mesa Paulo se queda atrás Pensando en este sorpresivo encuentro con Mijail El último hombre con el que vieron a su esposa Esther antes de desaparecer Piensa en todo lo que significa ese hombre para su vida Solamente él me salvará de la bendición o la maldición del Zahir. Es el único que sabe dónde se encuentra ella. El único que podrá ayudarme a responder todas las preguntas que me he hecho desde que Esther se marchó. Vamos, Pablo. Ya los otros nos esperan. Y deja esa cara, pareciera que ha visto el mismo demonio. Vamos a celebrar, ¿eh? ¡Vamos, hombre! Un rato después, el grupo llega a un elegante salón de banquetes dispuesto para la ocasión. Su corazón está disparado, ansioso, pero Paulo logra mantener las apariencias. Propongo un brindis. Por el escritor éxito de todos los tiempos. Que su obra literaria no se detenga y que siga escribiendo de esa manera tan excepcional. ¿Algo que decir, Marie? Brindo. Brindo. Por el amor. ¿Y Pablo? ¿Y tú? ¿Y tú, Pablo? Por el amor. ¡Salud! ¡Salud! Gracias. Pero ahora quiero conocer la opinión de Mijail sobre mi libro. Sí. Debes decir algo, Mijail. El libro me gustó mucho. Disfruté su lectura. Es muy sencillo. Es como una canción de amor donde solo aflora la ternura de una persona. Vaya... Este hombre habla como un poeta. Leo como un poeta, señor. Y he leído todos los libros de Pablo. Él no lo sabía, pero aprovecho para decírselo. Muy elocuente, Mikhail. Salud, también por eso. ¿Se dan cuenta de que sí representa a los lectores de Pablo? ¿Y a ti, Pablo? ¿Cómo te pareció la tarde? Excelente, muy organizada. Gracias. Y no te preocupes, Pablo. Que la champaña de tus lectores no te la voy a descontar ¡Sale de mi bolsillo! <ríe> Ahora sí me marcho Discúlpenme, pero se me hace tarde para llegar a la cita Tranquilo Ella te puede esperar porque es ella, ¿verdad? <ríe> Responde, Micael ¿La cita es con una dama? No, y no es que no disfrute de la compañía de una dama Pero no es así Solo organizo reuniones todos los jueves en el restaurante armenio. Y hoy es jueves. Es decir, Mijail, organizas cumpleaños, bodas... No, Marie. ¿No dice que organizas reuniones en el restaurante. Algo como esta reunión, supongo. Pues no, señor. Yo cuento historias en el escenario. Y luego dejo que la gente del público también cuente sus propias historias. Yo hago lo mismo en mis libros, Mijail. Lo sé, Paulo. Mikhail, ¿no pareces francés? No lo soy, Mari. Nací en las estepas de Kazajstán. ¿Algún valiente va a preguntar dónde queda Kazajstán? Ah, bueno, yo misma. A ver, ¿dónde queda Kazajstán, Mikhail? Queda en Asia Central. Somos 14 millones de habitantes en un territorio varias veces mayor que Francia, con sus 60 millones de habitantes. ¿Y un lugar donde no debe haber protestas? ...por falta de espacio. <risa> Un lugar en el que durante el siglo XX... ...nadie tenía derecho a protestar... ...aunque tuviera razones para hacerlo. Es inaudito, Mikhail. Además, señores... ...el régimen comunista acabó con la propiedad privada... ...y el ganado quedó abandonado en las estepas. Casi 50% de los habitantes de Kazajstán... ...murieron de hambre entre 1932 y 1933. Caramba... Bienaventurados los que pudieron salir de esa barbarie, Mijail Y ahora, si me permiten, debo irme Como quieras, Mijail Pero ya sabes, siempre serás bienvenido en nuestra mesa Gracias, Marie Espero verte otro día, Mijail, necesito saber de Esther Te lo dije antes, Esther está bien, no te preocupes Pablo y Marie vuelven al apartamento. Él, cargado de interrogantes... ...y aún presa de la ansiedad... ...causada por el sorpresivo encuentro con Mijail... ...que revivió hondamente la herida dejada por Esther. Pablo, ...Mijail ya no es el nombre de un desconocido. Existe. Y está aquí, en París. Y me dijo, no te preocupes. Ella está bien. Esther leyó tu libro... Dime, Marie... ¿Por qué tengo que estar preocupado por una mujer que me ha abandonado? que hizo que me detuviera la policía para interrogarme? ¿Y que hizo que mi nombre saliera en las primeras páginas de todos los diarios y revistas sensacionalistas? Pablo... Yo... Sí, Marie... Una mujer que me hizo sufrir días y noches enteras, meses, años... Y que casi me hace perder a todos mis amigos y... Y que te hizo escribir Tiempo de Romper, Tiempo de Coser... El libro que te ha hecho liberar de muchas cosas... Por favor, Pablo. Somos adultos. No nos engañemos. Claro que te gustaría saber cómo está ella. No sabes lo que dices, Mary. Y voy más lejos, Pablo. Todavía quieres verla. Si lo sabes, ¿por qué entonces me has facilitado el encuentro con él? No era yo quien iba a detener tu encuentro con Micael. Ahora tengo una pista. Micael se presenta todos los jueves en ese restaurante armenio. Puedo ir y preguntarle. Entonces, adelante. Corre a buscarla. Dijiste que eso era lo que yo quería. Marie, ¿acaso no me amas? Más que ayer y menos que mañana. Como dicen esas postales que se compran en las papelerías. Somos adultos, Marie. Tú lo dijiste. Sí. Te amo, Pablo. Y hasta he pensado en cambiar y... ...y mudarme definitivamente para... ...para este enorme y solitario apartamento... ...pero siempre que toco el tema tú lo evades... No es cierto, María, escucha... Escucha tú, Paulo... ...sé que crees que puedes perderme... ...como perdiste a Esther... ...tu Zahir, como la llamas... ...o tal vez esperas que ella regrese... ...y tienes miedo de quedarte solo... María, hablas como si no me amaras... Ya te lo dije... ...te amo, Paulo... Pero no puedo vivir eternamente con el fantasma de la mujer que se marchó sin explicaciones. Hemos vivido, María, tenemos un pequeño mundo. Pero es una farsa, Paulo. He leído tu libro. Y creo que mientras no la encuentres, mientras no resuelvas ese asunto, tu corazón no podrá ser realmente mío. Aún no he decidido eso. No he decidido nada. No hace falta. En tu libro lo dices. Lo decides. Lo aceptas públicamente. Esa parte me la sé de memoria. Sé que puedo vivir sin ella, pero me gustaría volver a verla para decirle lo que nunca le dije mientras estábamos juntos. Te amo más que a mí mismo. Página 80 de tu libro, Paulo. Mari, ¿por qué haces eso? ¿Te sorprende que tenga memoria del amor, Paulo? Micael me ha dicho que seguramente Este reyó mi libro Es suficiente Pablo Siempre querrás encontrarla Para decírselo cara a cara ¡Hazlo! Así yo me libraré de ese fantasma Y tú del Zahir que te persigue ¿Qué vas a hacer, Marín? Me voy de aquí No tengo elección, Pablo Por los momentos Es bueno que estés solo Mañana ya no estaré aquí Marín Desconcertado y ansioso por el encuentro con Mijail Y afligido ante la ida de Marie Paulo se siente cada vez más abatido Ahora lo encontramos reunido con Henry Su abogado y amigo Henry no pudo explicárselo a Marie Es complicado, Paulo No todos lo pueden entender No pareces mi abogado Analízalo Una persona de pronto se va de tu lado Una persona no Mi esposa Está bien Tu esposa desaparece sin dejar rastros y sin darte razones La policía te investiga, sufres y todavía dices que la amas Me imagino la cara de Marie Escucha Henry, localicé al hombre de rasgos mongoles con el que dicen que vieron a Esther la última vez ¿Qué dices? Pero hay que avisar a la policía, Pablo, a la prensa Tu versión callará a los que te trataron de criminal. ¡Los demandaremos! No, no es eso lo que quiero, Henry. Solo buscarla me hará sentir bien conmigo. Es lo que necesito. Al diablo, la policía y la prensa sensacionalista. Entonces, nadie lo sabe, Paulo. Lo he mantenido en secreto. Pero él me conducirá a ella. Me dijo que Esther estaba bien, me lo aseguró. Pero... Esther y él eran... A, um, Amigos? ¿Cómo se llama? Es un nombre ruso, creo Mijail Y no creo que sean amantes, como pensé No entiendo mucho esto, Paulo Es una larga historia, Henry Que tal vez comenzó el día que conocí a Esther Me imagino a Marie en el medio del volcán Pero se fue, Henry Creo que va a una filmación o algo así ¿Una filmación? No lo creo No le diste alternativa, Pablo. Mari tiene corazón. Tal vez no entendió todo esto. ¿Te imaginas? Esther, la misma persona que me ayudó a construir mi vida, casi me destruyó. Y después de todo eso, escribes en el libro que quieres verla nuevamente. ¿Cómo quieres que Mari lo entienda? Por ahora solo me queda pensar en este apartamento vacío y participar en todos los eventos posibles para tratar de sacarme a ester de la cabeza. Ya lo veo. ¿Escribes artículos para periódicos? ¿Haces yoga? ¿Lees un libro sobre un pintor ruso? ¿Otro sobre un crimen en Nepal? ¿Escribes dos prólogos? Sin olvidar que estoy pagando deudas del banco de favores. Invitaciones a cenar, conferencias en colegios, visitas a un club de golf... Autógrafos improvisados en la librería de un amigo Todo para olvidarte de todo, Paulo El Zahid Sí, Henry Pero si ese tal Mijael llegó hasta mí Quiero llegar hasta Esther Verle la cara nuevamente y decirle Lo que tengo que decirle Es jueves Pablo cruza la puerta del restaurante armenio. El ambiente es sórdido. Grupos de personas hablando con Alboroso en las mesas fuman y toman. Pablo llega hasta el fondo, donde está el salón con el pequeño escenario improvisado. El local está lleno y tiene que compartir la mesa con otras personas que están allí. Busca a Mijail con la mirada, pero no logra ubicarlo. Por momentos parece ver a Esther sentada en todas las sillas del lugar. Hay bastante gente hoy. ¿Cuándo comienza la función de teatro? ¿Teatro? <risa> Primera vez que viene al restaurante armenio, Pablo, ¿verdad? ¿Me conoce? No se sorprenda. He leído sus libros y sé la razón que lo trajo aquí. ¿Conoce usted a Mijail? No, no sé quién es ese. Pero si usted está aquí es porque conoce a los Tengri, ¿cierto? Tienen una relación directa con eso que usted llama... Los Guerreros de la Luz en sus historias. No. Por supuesto. Pero, ¿qué hacen aquí? ¿Alguna representación? Historias de amor, Paulo. Casi igual que en sus libros. Debería saberlo. Eh, sí, sí, claro. Eh, los Tengri, los Guerreros de la Luz. ¿Qué tendrá que ver Esther con esto? ¿Y si ella está aquí? Y no es ninguna secta. Usted lo sabe, Paula. De pronto, aparece Mijail, encabezando a un grupo de personas que realizan una danza lenta. Y la gente de las mesas guarda silencio y quedan embelesados ante el ritual. ¿Qué es esto? ¿Qué hago yo aquí? ¿A qué vine? Estamos aquí para que cada uno de nosotros ayude a los demás a pensar en la razón de su existencia, contando historias que no tienen sentido, buscando comprender la realidad, hasta que tal vez en una o dos generaciones podamos descubrir otro camino. Esto parece parte de la divina comedia. El mundo será verdadero cuando el hombre sepa amar. Hasta entonces viviremos creyendo que conocemos el amor Pero sin valor para afrontarlo tal y como es Sin duda La divina comedia de Dante Alighieri Yo se lo recitaba, Esther Todo está relacionado con ella Esperaba verte por aquí, Paulo Y también imagino que sabes la razón, Mikhail. Después de llenar mi cuerpo de energía, es la razón de todo, Paolo. Esperé que terminaras la sesión de teatro. Ven, Mikhail, siéntate. No es teatro, Paolo. Es energía de amor. Mikhail, podemos hablar como dos hombres de honor que luchan por algo que merece la pena. ¿De qué hablas, Paolo? Sé que voy a salir herido, pero creo que me lo merezco. Lo merezco por el dolor que he causado inconscientemente. No creo que Esther me hubiera dejado si hubiera respetado su amor. No entiendes nada, Paulo. Mijail, eres muy joven para decirme eso. He vivido lo suficiente. No te sientas mal por eso, Paulo. De todas maneras, puede ser que no lo entienda totalmente, Mijail. Y por eso estoy aquí, para entender... Para liberarme de todo a través de la comprensión Lo entendías todo muy bien, Paulo Y de pronto dejaste de entender Al menos eso fue lo que ella me contó ¿Eso te dijo, Esther? Como todos los maridos Llega un momento en el que consideran a la esposa Como parte de los utensilios y de los muebles de la casa No creo que sea así, Mijail Leíste mi libro, fuiste a la tarde de autógrafos Porque sabes cómo me siento Y quieres tranquilizarme Pero mi corazón todavía está hecho pedazos. ¿Has oído hablar del Zahir? He sido educado en la religión islámica. Conozco la idea del Zahir. Entonces sabes que Esther ocupa todo el espacio de mi vida. Te liberaste con la escritura, Paulo. Creí que lo había hecho, Mijail. Aunque ahora la amo de una manera más silenciosa, no dejo de pensar en ella. Es una verdad dolorosa. Pero es la verdad... Mijail, haré lo que me pidas Necesito que me expliques Por qué ella desapareció de esa manera Tú lo dijiste No entiendo nada Así es Y la energía divina que hoy ha llegado a mi cuerpo Es generosa contigo Nos veremos mañana Hoy no es el día de explicar cosas Pero Mijail, yo necesito saber dónde está, qué hace ¿Por qué me dejó tan solo? Todo a su tiempo, Paulo Ten paciencia Mucha paciencia ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Por qué me está pasando todo esto? Paulo llega a su apartamento ensimismado Arrastrando su angustia y su pensamiento que no lo deja Está sumido en la más grande soledad Dónde estás, Esther? Busco dentro de mí y solo te encuentro a ti. Pero no pude encontrarte cuando te tenía tan cerca. Ahora estoy solo, mirándote en cada mujer, buscándote para nada en este apartamento vacío sin ti. Aquí, en esta misma sala, donde no te escuché, no viví tus deseos cuando quisiste ser corresponsal de guerra. Tienen miedo a la muerte Tienen miedo a la muerte, Paulo Pero por encima de todo está la idea del sacrificio ¿Te refieres a los soldados, Esther? Hablo de los soldados y de algo que me resulta terrible aceptar Pero algo ante lo que no puedo fingir La guerra es un rito, es un rito de sangre Pero también un rito de amor Por Dios, Esther Creo que estás perdiendo el juicio con eso de la guerra ¿Mm? Tal vez Pero he conocido otros corresponsales de guerra Van de un país a otro como si la rutina de la muerte formara parte de sus vidas No tienen miedo de nada Se enfrentan al peligro igual que un soldado y todo por una noticia No quiero interferir en tu vida, Esther Pero creo que esta experiencia acabará haciéndote daño Lo que realmente me puede hacer daño es vivir una vida sin sentido, Pablo Lo has escrito en alguno de tus libros... Los soldados arriesgan su vida por la verdadera esencia del hombre... La guerra, sin duda... No, Pablo... El amor... Te estás volviendo como ellos, Esther... Creo que sí... Dile a tu agencia de noticias que ya basta... Renuncia... No puedo, Pablo... ¿No puedes? Esther, esto es en serio... Solo si estoy cerca de los combates, mi vida tiene sentido... Puedo experimentar muchas cosas y no hay lugar para las tristezas, para las dudas, para nada. ¿Me estás prestando atención, Paulo? Sí, Esther. ¿Y qué quieres que haga? Necesito comprensión. Y yo estoy para eso, ¿no? Comprensión no puede ser decirme que renuncie a mi trabajo como corresponsal de guerra. No entiendo, Esther. ¿Qué debo decirte entonces? La única persona que me ha entendido hasta ahora... ...es un intérprete que conocí... ...que dice que ha tenido revelaciones. Solo él ha llegado a la comprensión de mis anhelos. Se refería a Mijael. Sin duda. Ella me lo dijo. Era él. Ese hombre que ahora aparece en París... ...y que tiene todas las respuestas sobre Esther. Mijail... Pablo sabe que solo a través de Mijail puede llegar hasta Esther Por eso insiste en buscarlo con determinación Necesita saber Pensé que no te habían dado el mensaje que ya no vendrías, Mijail Te di mi palabra, Pablo. Recibí tu mensaje y aquí estoy Fue buena idea vernos aquí, cerca de la Torre Eiffel Que tiene mucha historia Los dos sabemos por qué estamos aquí Sí, a causa de tu mujer Te equivocas, Mijail. Hablas de mi exmujer. Es más correcto. Como quieras, Paulo. Quiero pedirte algo, Mijail. Llévame hasta ella, que sea Esther la que me diga mirándome a los ojos... ...la razón por la que se marchó. Solo entonces me liberaré de mi Zahir. Este Zahir que llena toda mi vida. Dime una cosa, Paulo. ¿Ella se despidió de ti? No, Mijail. ¿Te dijo que se marchaba? No lo dijo, ya lo sabes. Dime qué está haciendo ella. ¿Dónde está? ¿Acaso ha querido saber de mí en algún momento? Pablo, realmente quieres la respuesta de todas esas preguntas. Sí, todas. No las sé todas, pero te diré que hace alfombras y da clases de francés. ¿Qué hace alfombras? Sí, Pablo. Esther aprendió un oficio milenario y sé que eso la llena. Por favor, hija, y él entiende lo que estoy pasando desde hace más de un año. No soy ninguna amenaza para su relación Solo necesito dos horas con ella O una hora, me da igual ¿Qué dices, Paulo? Que no interferiré entre ustedes, Mijail ¿Crees que Esther, siendo como es Dejaría al hombre con quien ha estado Diez años de su vida sin una explicación? No sé, creo que no Entonces, Paulo ¿Por qué esa historia de Ella me dejó Y que no eres una amenaza para nuestra relación? ¿Qué me quieres decir? Te estoy diciendo que ella no te ha dejado, Paolo. Y que tampoco me ha dejado a mí. ¿Qué dices, Miguel? No te entiendo. Que Esther simplemente ha desaparecido durante algún tiempo. Y eso tenemos que respetarlo. Es su decisión. ¿Sabes dónde está? Sí, pero debo respetar su silencio. Esther también es muy importante en mi vida. Ella me enseñó el camino para emprender mi misión. Fue un ángel para mí. Entonces, tú y ella, Mijail... Paulo, tengo una novia. Una de las chicas del grupo que trabaja conmigo en el restaurante armenio. Se llama Lucrecia. Pero, ¿y Esther? No te voy a decir nada más, Paulo. ¿Me estás diciendo la verdad? En nombre de la energía divina te estoy diciendo la verdad. Mira este trozo de tela que traigo en mi mochila. ¿Qué significa este pedazo de tela, Miguel? ¿Ves su color? El color de la tela es verde. Parece negra porque está manchada de sangre. Un soldado en algún país del mundo le pidió a Esther, antes de morir, que tomara su camisa y la cortara en varios pedazos y se los diera a quienes pudiesen entender el mensaje de aquella muerte. Los soldados tienen un sentido de amor para morir. Me lo dijo una vez. ¿Tienes un pedazo de la camisa del soldado, Paulo? No, Mijail... Esther jamás me habló de esa historia... Cuando ella encuentra a alguien que debe recibir el mensaje... Le da un trozo de camisa con sangre del soldado... Pero háblame de ella, Mijail... ¿Dónde está? Hemos hablado lo suficiente. Hundido en su pesar... Paulo regresa una vez más a su apartamento cargando el peso de su soledad, lleno de preguntas y de angustia. ¿Quién está ahí? María. María, ¿eres tú? Sí, Pablo. Siento defraudarte. Otra vez soy yo. María, ando de sorpresa en sorpresa. Disculpa que no te haya avisado, Pablo, pero suspendieron el rodaje de la película y tuve que regresar. Me voy en unos días Está bien, no hay problema Siempre serás bienvenida, Mari ¿Qué sabes de Esther? Aún nada ¿Qué te dijo, Mijail? Muy poco Y aún quieres saber, me imagino Mari ¿Se te hace difícil pensar que Aún amo a la mujer que se fue Sin darme una razón? He leído tu libro, Paulo Sé que eres capaz ¿Y quieres preguntarme si a pesar de mi amor por Esther también soy capaz de amarte a ti? No te lo preguntaría, Pablo. La respuesta puede destrozarme la vida. María, ¿acaso crees que alguien puede tener en su corazón a dos personas? ¿Acaso se puede? Dímelo tú, Pablo. Creo que sí. Excepto que alguna de las dos se convierta... En un Zahir... Es lo que creo, Marie He pensado las cosas Y no voy a salir corriendo Lucharé por ti hasta que pueda, Paulo Un hombre que es capaz de amar como tú has amado O como amas a Esther Merece mi respeto y mi esfuerzo Me siento como un lector más de mis libros Ellos me enseñan algo que yo sabía Pero que no lo había hecho consciente Y yo soy una de tus lectoras, Paulo Un libro siempre revela algo Sobre todo el libro de mi vida, Marie Este que tienes abierto frente a ti Sí Y revela que la buscarás Que quieres verla Que el Zahir es una forma de placer doloroso Marie, el Zahir tal vez muera conmigo Paulo, no te sientas mal por mí ...haz lo que tengas que hacer. Como todos los jueves... ...Paulo asiste okay. al restaurante armenio... ...tratando de obtener de Mijail... ...respuestas para su angustia. Las escenas de hoy estuvieron muy interesantes, Mijail. Hoy hubo más historias que contar... ...y más personas queriendo contar sus historias... Mm. Hay personas que necesitan ser escuchadas, Mijail En el fondo quieren escucharse a sí mismos Eso es lo más importante Ven, salgamos Caminemos, Paulo Nos hará bien Tenía tiempo sin caminar a orillas del Sena Sí, salgamos Paulo, deberías escribir un libro que trate sobre la importancia del amor Hay muchos libros que hablan de la importancia del amor, Mijail Quiero decir sobre un nuevo renacimiento Que volvamos a descubrir, como en la Florencia de 1500 Que el pasado contiene las respuestas para el futuro Te entiendo Pero solo escribo sobre aquello que realmente me toca el alma El Zahir Sí, Mijail Ahora solo quiero saber de ella ¿Dónde está Esther? ¿Dónde? Físicamente muy lejos, Pablo en Asia Central. Esther está en Kazajstán. ¿En Kazajstán? Sí, pero espiritualmente muy cerca, acompañándome día y noche con su sonrisa y con el recuerdo de sus palabras. ¿En Kazajstán, Mikhail? ¿Esther en Kazajstán? Empecé a trabajar como intérprete para ella y me dio a leer tus libros, Pablo. Durante la semana que pasamos juntos, ella me hizo entender que yo no estaba solo, que me comprendía y yo la comprendía a ella. ¿Y, y qué pasó, Micael? Viajamos otras dos veces juntos a Kazajstán, porque le interesaba su cultura. Micael, ¿por qué me dejó Esther? Por amor, Paulo. ¿Por amor? No sabes lo que dices, Micael. ¿Cuándo podré verla? Iré donde sea, guíame. Quiero enfrentar la verdad Prefiero oír de sus labios lo más terrible Que seguir con el Zahir taladrando mi mente Yo respeto la voz que dice que todo lo harás a su tiempo Cuando estés preparado, Paulo No sé qué cosa es estar preparado, Mijail Quiero tenerla frente a mí Paulo, confía en mí al menos Mijail, prométeme que me darás la dirección exacta para conseguir a Esther Algo que me indique dónde está para ir a buscarla Debo verla Paulo, te lo prometo En nombre de la energía divina del amor. Recibirás una señal y un sobre con el mapa a su debido tiempo. Creo en señales, Mijail. Creo en el destino. Creo que la gente tiene todos los días frente a sí la posibilidad de saber la mejor decisión en todo lo que hace. Y a veces se falla, Paulo. Como yo, Mijail. Creo que fallé. Que en algún momento perdí la conexión con la mujer que amo. En la mañana, Pablo sale de su edificio aún cabizbajo y se apresta a cruzar la transitada vía, mientras retumban en su mente las palabras de Mijail. Recibirás una señal y un sobre con el mapa a su debido tiempo. Una señal y un mapa. Ya estoy más cerca de estar. Antes no tenía nada, ahora tengo el nombre de un país. ¿Por qué, Mijail? Habló de una señal ¿Qué significa Dios? ¿Dónde está esa señal? Paulo mira hacia arriba buscando algo Tal vez la señal Va tan abstraído en sus pensamientos Que no mira venir una moto por el borde de la acera Y cuando se dispone a cruzar la calle Es demasiado tarde Y allí está Paulo convaleciente en la cama del hospital Atendido por Marie Que no lo ha dejado solo en los últimos tres días Paulo, Paulo Marie ¿Qué pasó? Me duele la cabeza Ya, ya, Paulo Una moto ¿Pero cómo fue que no la viste ni la escuchaste? No lo sé Creo que mi miré hacia arriba Buscaba una señal Y es casi un milagro Ni un hueso roto Creo que apenas te rozó Solo tienes moretones y raspones Una señal No recuerdo nada del día de ayer ¿Ayer? Has estado tres días aquí, Paulo ¿Tres días? Tres días, Paulo ¿Y tú has estado aquí conmigo, Mari? Ya hablé con el médico Solo te falta reposo y cuidarte los moretones. Hoy mismo te llevo a casa. Necesito hacer cosas. Todo es su tiempo, Pablo. Así como estás, no vas a poder hacer nada por los momentos. ¿Una señal? Si es así, debe haber un sobre con un mapa y la dirección de Esther esperando. Ya estamos en casa, Paulo Ay, ten cuidado, cuidado Sostente de mí No, no es... ah, No es nada grave, Marie ah. Puedo por mí solo Mientras yo esté aquí, te cuidaré Gracias, gracias por estar aquí, Marie Gracias por ayudarme No repitas tantos agradecimientos, Paulo Estoy aquí punto Pero no puedes ponerte a escribir ni nada Tienes que descansar Ay, mira cuánta correspondencia atrasada. Es demasiado. Tus lectores creo que no saben que eres un hombre de carne y hueso. Déjame revisar. No, Paulo, no, no. Ahora debes descansar. No viniste a casa a trabajar. ¿Podría haber alguna carta urgente? Está bien. Revisa entonces mientras te arreglo la cama para que descanses. Es una orden, Paulo. Está bien, como digas, Marí. Si es verdad todo lo que pasó... ...debe estar aquí el sobre que me envió Mijail. Sí, aquí está. Mijail cumplió. Este debe ser el sobre con la dirección y el mapa para localizar a Esther. Voy a guardarlo. Marino debe enterarse de esto. Lo esconderé en esta cabeta. Lo abriré cuando llegue el momento. Cuando esté listo para ir a buscar a Misair... Aister. Sobre está toda la información que me llevará a Kazajstán Donde se encuentra Esther ¿Alguna correspondencia urgente, Paulo? Todas, Marie Entrevistas aplazadas, invitaciones por responder Tarjetas de agradecimiento, firma de autógrafos Pues no te preocupes, Paulo Todas serán respondidas Yo me encargaré de eso Pero, ¿y tus cosas, Marie? ¿Acaso vas a abandonarlas? Hablé con el productor y suspendieron las escenas que iba a filmar Así que tendré todo el tiempo para ti De hecho, Paulo Pienso hablar con tu agente para reorganizar tu agenda Tienes que descansar Por algunos días no tendrás actividad Pero, Marie... Órdenes médicas Así que obedece Como quieras, Marie Ven, Paulo No te preocupes, Marie Puedo por mí mismo A fin de cuentas no tengo fracturas Aquí estarás bien Pablo, ahora convaleciente, se inquieta porque quiere ir tras su zahir Ha encontrado el sobre que le envió Mijail Sabe que esa es la oportunidad de conseguir las respuestas a todas las preguntas que se ha hecho sobre su esposa Esther Pasan los días, pero sabe que es cuestión de tiempo No sé, Pablo, pero parece que estar cerca de la muerte te ha devuelto un poco de vida Eso le pasa a todo el mundo, Marie Pero si me lo permites Y no estoy teniendo un ataque de celos Quiero decirte que desde que llegaste del hospital No has vuelto a hablar de Esther ¿Qué tratas de decir, Marie? ¿Que el accidente provocó alguna consecuencia en mi cerebro? No tanto así, Pablo. Ya había pasado cuando terminaste el libro Tiempo de romper, tiempo de coser Ese tipo de terapia que infelizmente duró poco Pero todo esto que me pasó El accidente, estar en el hospital Me hizo entender que siempre me he buscado a mí mismo En las mujeres que he amado ¿Acaso es eso malo, Pablo? No lo sé, Mari Yo miraba sus caras lindas y limpias Y me miraba a mí Y tal vez Y tal vez ellas veían cenizas en mi cara Y se veían reflejadas allí ...y por más inteligentes que fueran siempre... ...se creían menos de lo que eran. ¿Quieres decir que busco tu reflejo, Pablo? No, María. Quiero decir que no quiero que eso te pase a ti, por favor. Eso fue lo que pasó con Esther, ¿verdad? Tal vez yo absorbí su luz, su energía... ...que me hacía sentir feliz, seguro... ...capaz de seguir adelante, María. Y ella te miraba y se sentía fea, disminuida... Porque a medida que los años pasaban Tu carrera de escritor Que ella había ayudado tanto a levantar Iba dejando su relación en segundo plano La anulaste, Paulo Así es, Marie ¿Y qué piensas hacer? Marie, antes de encontrarla ella Debo encontrarme a mí mismo ¿Y qué significa eso, Paulo? Volver la vista a cosas que nunca veo a Hacer cosas que nunca he hecho, Marie Un grupo de mendigos calientan sus cuerpos alrededor de una hoguera improvisada En una fría noche de los suburbios de París Paulo, sentado como uno más de ellos Escucha el relato de Mijail mientras comparten el fuego Desde pequeño, todos se reían cuando yo contaba que veía una niña flotando en el aire Con una luz blanca a su alrededor ¿Y en verdad la veías, Mijail? Varias veces, Paulo Esas visiones se mantuvieron durante un año entero ¿Y cómo se llama la niña? No tiene nombre Entonces, puedes hacer que aparezca ahorita para preguntarle cosas sobre nuestros muertos Tengo una tía que murió hace 20 años Así que usted es el marido de la periodista Eres el marido de Esther eh, ¿Pero por qué no ha vuelto por aquí? Espero que no se haya muerto Siempre vivía en lugares peligrosos Le dije más de una vez que no debía hacerlo Y mira... Me dio esto. Un pedazo de camisa verde manchada de sangre. Sí, soy el esposo de Esther. Ella no ha muerto. Pero me sorprende que haya venido por aquí. ¿Por qué, Paulo? ¿Acaso crees que los mendigos son diferentes a ustedes? ¿Sí? ¿Ah? No, no, no, no. Explícate, no. Paulo. No quise decir eso. No los estoy juzgando, Mikhail. Solo me sorprende... Pero también me agrada saber que Esther estuvo aquí. No te creo. Eh, nos juzgas. Eh, es que te crees, Dios. ¿Sabes qué queremos? paz, tiempo libre. No estamos obligados a las modas. No los he criticado y si lo tomaron así, discúlpeme. Es lo único que puedo decirles. Bebemos cuando queremos. Y dormimos donde nos da la real gana. Aquí nadie escoge la esclavitud. Pero tampoco queremos tu compasión Por favor, calma No Calma Paulo ya lo explicó y pidió disculpas ¿Ahora puedo continuar lo que estaba contando? Sí, sí, sí si, Bien Un día, una mujer detuvo su camioneta en la gasolinera donde yo trabajaba en Almaty Allá, en Kazajstán Y me preguntó si conocía algún intérprete, un traductor porque necesitaba viajar Esther En ese momento sentí la presencia de la niña de mis visiones Y supe que esa era la persona que había esperado toda la vida Bonita historia, Mijail La niña creció No exactamente Tal vez creció dentro de mí Para indicarme el camino de mi misión Y bien que lo hace, Mijail Traer a este hombre para que sepa de nosotros Pero que no nos juzgue Ni nos tenga compasión No los juzgo Ni les tengo compasión Eh, Mikhail, eh, es hora de irnos Ya va a amanecer Señores, nos marchamos Para mí fue un placer compartir no, con ustedes no, no, no. Aunque no lo crean Está bien, te creemos Pero vuelve Si logras tener también Tu pedazo de tela manchada de sangre Lo haré, vendré nuevamente Se los prometo Vamos, Mikhail. No, no, no te vayas Creo que tienes razón Si cuentas una historia te liberas de ella Pero hay historias inacabadas, incompletas No entiendo, Mikhail. Paulo, algunas historias fueron interrumpidas Esas son las historias que martirizan mucho más Y mientras no cerramos un capítulo de ellas No podemos pasar al segundo Cerrar ciclos En los matrimonios fracasados Si uno de los dos deja de caminar El otro se ve forzado a hacer lo mismo Y mientras espera aparecen amantes Asociaciones benéficas Trabajo excesivo, cansancio, etcétera. Tienes razón, Mijail No pueden evolucionar solos O deja de amar O espera que su amado lo alcance Sí, Paulo Es mucho más fácil hablar Gritar, insistir, lanzar voces de urgencia Nos estamos alejando ¿Qué pasa? Escúchame, mírame <ríe> Hay que decirlo Sí, Mijail A veces es necesario gritar Mira este amanecer, Paulo Así de simple deberían terminar las historias Paulo sabe que el final de su historia está lejos Contenido en un nombre de mujer Esther. Luego de dejar a Mijail Y ya con los primeros rayos del sol Paulo llega a su apartamento Buenos días, Pablo Marí No te preocupes, Pablo Sé que es parte de tu búsqueda Además, cada día te noto más contento Más feliz Tal vez porque estoy tratando de olvidar quién soy Mejor dicho, no tengo por qué cargar con todo el peso de mi historia cuesta. cuestas Con los actores pasa lo mismo, Pablo Tenemos que dejar de ser quienes somos para vivir el personaje Y a veces el personaje nos devora, Marí ¿Crees que es una buena idea dejar de lado tu historia personal, Paulo? ¿Por qué no, Mari? Tú misma dices que me ves mejor y y yo me siento más contento conmigo mismo. Dices eso y, y soy yo la que me pongo triste Mari, no digas eso Eso me hace pensar que te vas a ir, Paulo Lo sé desde el primer día que nos vimos María, ¿y esas lágrimas? ¿Estás llorando? ¿Qué pasa? Nada, Pablo, nada. Uno se acostumbra a las personas. Es humano. Tal vez por eso Esther se convirtió en el Zahir. Solo por costumbre. ¿Por qué no? Yo miraba el mundo a través de sus ojos. Respiraba con sus pulmones. Esther me daba vida. Pero creo que no lo entendí bien. De pronto, el recuerdo de Esther viene a la memoria de Pablo. Pablo, ¿dónde está el hombre con el que me casé, que prestaba atención a lo que yo decía? Y dónde está la mujer con la que me casé, que siempre me apoyaba, me estimulaba y me daba cariño? ¿Estás tú, Esther? Te lo puedo decir. El alma de esa mujer está en la puerta de la habitación A punto de marcharse ¿Y acaso tienes una razón para hacerlo, Esther? Sí, Paulo La maldita frase Mañana hablamos ¿Es suficiente? Y si no piensa que esa mujer estaba llena de ideas De alegrías, de deseos Y de pronto se convirtió en una ama de casa Eso es ridículo, Esther Paulo Esta noche rezaré con todas mis fuerzas y con toda mi fe Le pediré a Dios que no me permita pasar el resto de mi vida de esta manera Sí, Mari Creo que Esther obtuvo parte de su ansiada libertad Solo eso ¿Por qué lo dices, Paulo? En el fondo creo que ella hizo todo para marcharse Yo solo fui su cómplice Basta, Paulo Te martirizas buscando coartadas y justificaciones sobre la ida de Esther. Y solo consigues razones para ir a ella. Voy a salir. Creo que pronto viajaré y, y no quiero seguir hablando de esto por ahora. Ya sabes que me entristece. Y ahora... Me voy. Abriré esta cabeta. Debo abrir este sobre. Sí, aquí está el mapa para localizar a Esther Tengo que hablar con Mijail Ya me siento preparado para ir a buscarla Paulo sabe que emprender la búsqueda de Esther Va a costarle mucho más que su propia decisión Busca a Mijail Quiere convencerlo de que está preparado ¿Por qué querías verme, Paulo? Estoy preparado, Mijail Decidí buscar a Esther Hacer la travesía que sea necesaria, pero necesito información sobre tu país. No es necesario, Paulo. Iré contigo. ¿Pero por qué, Mijail? Solo quiero que me des alguna información. Nada más. No te necesito conmigo. Como quieras. Creo que no te será difícil. Tienes el mapa y el nombre de la aldea. Con eso podrás localizar la casa donde vive Esther. ¿Pero por qué quieres ir conmigo entonces? En estos días, Paulo ha estado más decidido a buscar a Esther Ha tomado la iniciativa del viaje hacia su zahir Mientras Marie, tratando de mantenerse a su lado Lo espera pacientemente en su apartamento, día tras día Buenos días, Marie Ya no me sorprende verte esperándome cada madrugada ¿Algo que decir, Paulo? ¿Para qué? ¿Sabes de dónde vengo? Sí El mismo recorrido de los últimos días. Mijael, supongo, y los preparativos de tu viaje. Sí, Mari. Tu Zahir. ¿Por qué hablas así? Te siento triste, Mari. Ah, oh, no, pero no lo estoy. Más bien estoy contenta. ¿Por qué iba a estar triste? No lo sé. Tal vez por lo que siempre hablamos... Sé que te quiere hablar de lo único que me ha ocupado desde hace mucho tiempo Esther Te llamó tu abogado varias veces, Paulo Dijo que venía temprano en la mañana Está bien, Marie Pero sigue pareciéndome extraño que estés así No voy a hacer ninguna escena Ni es lo que te imaginas Ah, Debe ser tu abogado Estaré en el cuarto, Paulo Al fin te encuentro, Pablo Pasa, pasa ¿No has recibido ninguna notificación de la policía? Mm. ¿No te han molestado? No Hace tiempo que no lo hacen Pero ahora aparta tu papel de abogado defensor Y comienza el de asistente legal Necesito dejarte algunas cosas organizadas De acuerdo Pero primero Dime de qué se trata todo esto No No me lo digas Lo intuyo El Zahir Voy a dejar a buscarla, Henry ¿Y ya sabes dónde está? Sí En Asia Central En Kazajstán ¿Kazajstán? Debe ser lejos Iré por ella donde sea ¿Y qué quieres que haga? Durante mi viaje te encargarás de recibir mi correspondencia Y de hacer alguna transacción si la necesito Está bien, Pablo ¿Y cuándo te vas? Muy pronto, Henry Solo necesito que me agilices lo de la visa y los pasajes. Para él y para mí. Cuanto antes. ¿eh? ¿Para él? ¿Es que acaso viaja contigo? Sí. Así estaré más seguro de encontrarla, Henry. No conozco bien ese país. Me comunicaré contigo en la tarde, Pablo. Necesitaré el nombre completo de ese hombre. Lo tendrás. Quiero que estés muy bien, Pablo. Al menos vas a estar tranquilo luego de encontrarla. Hola, Mikhail. Sí, soy yo, Paulo. Está decidido. Viajaremos juntos a Kazajstán. Ahora necesito tu nombre completo para la agencia de viajes. Lo escuché todo, Paulo. Marí. No tienes que explicarme nada, Paulo. Ya no. Ya lo sabes, entonces me reservo las explicaciones. Nunca has tenido que explicarme nada. Salgo mañana a las siete y media para Berlín y de allí a... Sé a dónde vas, Paulo. No es necesario que me lo digas. Marie, siempre sabes todo lo mío. No todo, Paulo. Pues debería saber que nos estamos diciendo adiós en este momento. Podríamos volver al tiempo en que te conocí, Pablo Un hombre perdidamente enamorado de alguien que se fue Y una mujer enamorada de un vecino casado Ya no es posible, Mari. O también puedo decirte lo que te dije siempre Lucharé hasta el final Pero luché y perdí Yo también he luchado y he perdido, Mari. Y no estoy tratando de coser lo que se rompió. Solo pretendo llegar hasta el final. Traté de demostrarte cómo te amo, Pablo. Que las cosas eran importantes solo si estabas tú. Pero ahora, incluso sufriendo, he decidido que ya basta. ¿Por qué me hablas así, Mari? ¿Tú lo dijiste? Es una despedida. Se acabó, Pablo. Me cansé Abandono Bajo la guardia Marí, ¿encontrarás a alguien? Ah, Claro que sí, Paulo Soy joven, bonita Inteligente Deseada No es solo por eso, Marí Conocerás otras emociones Porque aunque no lo creas Yo te amé mientras estuvimos juntos Estoy segura Pero eso no disminuye en nada mi dolor Será difícil vivir nuevamente todo lo que he vivido contigo. No pienses en eso solamente, María. Hay otras cosas que puedes vivir. Mañana saldremos en taxi separados. Detesto las despedidas, tú lo sabes. Principalmente en aeropuertos y estaciones de tren. El ansiado viaje a Kazajstán se ha cumplido. Cada vez Paulo está más cerca de su sair. Allí está él, acompañado de Mijail. Cansado, pero lleno de expectativa. Almaty, tu ciudad natal. Sí, Paulo. Kazajstán. Ya estás más cerca de tu sair. En este hotel nos quedaremos esta noche. Trata de descansar. Sobre todo trataré de adaptarme a la diferencia horaria, Mijail. Aquí, en Kazajstán, son las once de la noche y en París deben ser las seis de la tarde. Intenta dormir, Paulo. Yo iré a ver a mi madre y a prepararme para salir mañana temprano. El camino de la estepa es duro. ¿Dormiste, Paulo? Ah, oh, sí, un poco, Mijail. Tuve que salir un momento a caminar para despejar mi ansiedad. Estar en Kazajstán es un delirio para mí. Controla tu ansiedad y prepárate, porque mi amigo Dos viene con nosotros. Dos. ¿Y quién es él? ¿Por qué tiene que venir con nosotros? Le digo Dos, pero su nombre es Dosbol. ¿Y por qué tiene que ir con nosotros? <risa> tiene auto, conoce a Esther y puede andar con los ojos cerrados por la estepa. Está bien. Si es así, no tengo alternativa. ¡Mijail! Aquí estoy. A tiempo. Pongan sus mochilas en el auto que ya nos vamos. Hola, dos. Él es Paulo. el escritor. Ah, el esposo de Esther. Gusto en conocerte, Paulo. Mucho gusto, dos. Ahora andando que nos espera un largo recorrido. El auto avanza por la larga carretera asfaltada... Mientras Pablo mira el camino que va dejando atrás. Dos. Cuéntale a Pablo cómo conociste a Esther. Mire, en esta foto hay un cuadro mío. Esa pintura la inspiró Esther. Ella es muy importante para mí. Conozco este trozo de telas. Es de la misma camisa del soldado, Pablo. Similar al que te mostré. Soñaba con salir de aquí, de este país, como mucha gente de mi edad. Mikhail me dijo que había una periodista que necesitaba pasar algún tiempo en la estepa y que quería que yo la ayudara. Esther. Sí, Pablo. Me pidió que la llevase a una aldea muy aislada que ella había conocido en uno de sus viajes. ¿Te dijo el porqué? No, Pablo. No le pregunté la razón. Solo obedecí. En el camino me dijo que quería pasar por la casa de un nómada que ella había visitado antes. Fue como un llamado. ¿Verdaderos? Ese nómada era mi abuelo, Pablo. Él le dijo que pensaba que estaba triste Pero que en realidad su alma era alegre, libre Y que debía dejar circular nuevamente la energía del amor Nunca me contó de ese viaje Mi abuelo le enseñó algunas cosas de la cultura de la estepa Y me pidió que yo le enseñase el resto Mira, Paulo Esta es la llamada Ruta de la Seda Pero la carretera principal se acabará pronto Así que ya nos tocará acampar ¿Acampar, Mijael? Sí, Paulo Para luego seguir a caballo ¿Hay que cabalgar? Es la única manera de recorrer la estepa. Pero no se preocupen, que ya todo está arreglado. Más adelante nos esperan unos amigos con comida y unos caballos listos. La estepa sin fin se abrió ante los ojos de Pablo, quien entendió que debía guardar silencio ante tanta inmensidad. En aquel horizonte... De escasa vegetación Con el sonido de los cascos de los caballos Y nada Absolutamente nada a su alrededor Pero su pensamiento Seguía ansioso Cada vez estaba más cerca de Esther No tengo la menor idea de dónde estoy Pero sé que la mujer que busco Está en alguna parte de este espacio infinito ¿Se imaginará ella Que hago esta travesía a caballo Para ir a su encuentro? Pablo mira el cielo azul Arriba Como un techo inalcanzable Que inunda de luz su alma Y que lo impulsa a hacerse Todas las preguntas posibles Incluso aquellas que le hacía su madre Cuando niño ¿Por qué amamos a ciertas personas Y detestamos a otras? ¿A dónde vamos después de la muerte? ¿Por qué nacemos Y al final morimos? ¿Qué significa Dios? ¿Qué significa ¿Qué significa, Dios mío? ¿Qué significa? Pero solo la estepa, con su murmullo constante del viento, responde las preguntas de Pablo. Entonces, su pensamiento azaroso se ve interrumpido por la voz de Mijail. ¡Vamos a parar para que los caballos descansen! ¡No! ¡Oh! ¿Por qué paramos, Mijail? Los caballos necesitan descansar, Paulo, y nosotros también. Este es un buen sitio para acampar, Mijail. Sí, dos. Vamos a levantar la tienda. ¿Qué haces, dos? Hago un hueco en la tierra, Paulo. Así lo hacen los nómadas. Luego llenan el agujero de piedras y ponen otras piedras en los bordes y hacen un sitio seguro para encender la hoguera sin que el viento los moleste. Mira, dos. Este sitio tiene buena vista. Podríamos divisar quién viene y quién va. Y eso es importante, Micael. Paulo, para un extranjero que no es capaz de leer las señales de la estepa... ...no existe otra cosa que los caballos y los jinetes. Pero no todo es así, ¿cierto, Dos? Sí, Paulo. Esta idea de vacío y soledad en la estepa es una ilusión. Estamos constantemente observando y siendo observados. Los que estamos educados aquí sabemos ver las yurtas... ...las casas circulares que se mezclan con el paisaje... Debemos leer lo que sucede Si pasa un jinete cerca de uno Saber qué dirección toma Pablo, antiguamente la supervivencia de la tribu Dependía de esta capacidad Solo así podíamos distinguir entre los enemigos y los invasores De pronto todos callan Mijail y dos se alertan Y agarran a los caballos que se agitan Al escuchar el galope Pronto... Los jinetes llegaron cerca y comenzaron a hacer círculos alrededor de ellos. Es una mujer que empuña un largo látigo, seguida por un hombre tosco, sudado, que ríe. Los dos están muy alegres, Paulo totalmente desconcertado. Pero tal como vinieron, los jinetes se alejaron nuevamente para internarse en la estepa, dejando tras de sí una gran nube de polvo y a Paulo con mil interrogantes. Mijail Dos ¿Me van a decir por fin De qué se trata todo esto? Es simplemente una forma de seducción, Paulo Se llama Kiss Q O derribar a la chica ¿Seducción con látigos y caballos? Sí, Paulo Y todos nosotros En algún momento de nuestra infancia o juventud Hemos participado en ese juego Y como pudiste darte cuenta, Paulo Aquí en esta tierra Quien manda es la mujer Me lo imaginé Por eso, la chica con el látigo. Solo han venido para exhibirse. Saben que estamos por llegar y ahora van a dar la noticia. Mijail, según el mapa, en esa aldea que está al lado de la montaña está Esther. ¿Me equivoco? No te equivocas, Paulo. Ella está allí. Si estamos a tan solo dos horas, ¿por qué no dormimos allí? Todavía falta mucho para que se haga de noche. Sí, estamos a dos horas. Y hay dos motivos, Paulo. El primero es que si alguien le avisó a Esther que estamos llegando... Ella puede decidir si nos quiere ver, o si decide marcharse a otra aldea. Y en ese caso, Pablo, nosotros no la seguiremos. Pero, Mijail, después de todo lo que he hecho para llegar hasta aquí... No entendiste, Pablo. ¿Qué te hace pensar que tu esfuerzo debe ser recompensado con la sumisión, el agradecimiento y el reconocimiento de la persona que amas? ¿Por qué no, Mijail? Pablo, has llegado hasta aquí porque este era tu camino... ...no para comprar el amor de tu mujer. Está bien. Pero ¿cuál es el otro motivo, Mikhail? Paulo, todavía no has escogido tu nombre. Eso no es importante, Dos. Sí, Mikhail, Es importante para mí. Mi abuelo me dijo que yo debía proteger y ayudar a la mujer extranjera... ...de la misma manera que ella me protegía y me ayudaba. No entiendo, Dos. Le debo a Esther la paz de mis ojos. Y quiero que sus ojos estén en paz. Tendrá que escoger un nombre, Paulo. Y olvidar para siempre su historia de dolor y sufrimiento Tendrás que aceptar que eres una persona nueva Que acaba de renacer Y que renacerá todos los días Si no lo haces En caso de que vuelvan a vivir juntos Paulo se cobrará todo lo que un día sufrió por culpa de ella Ya escogí un hombre Hace muchos siglos un poeta describió la peregrinación de un hombre Ulises Para volver a una isla llamada Ítaca Donde lo esperaba su amada Ulises enfrenta muchos peligros ¿Ulises es tu nombre? No Un día Ulises para librarse de un monstruo que lo acechaba Utilizó un nombre Nadie Ese será mi nombre Nadie Entonces Yo te consagro en nombre de la señora Te consagro a la tierra que es la señora En nombre del caballo te consagro Te consagro a la sabiduría infinita. La noche cayó en el espacio infinito de la estepa... ...cubriendo todos los caminos. Paulo abre los ojos... ...y se sorprende al ver a Mijail ya levantado. Mijail, ¿qué pasa? Todavía no ha amanecido. Te equivocas, Paulo. Amaneció hace rato. Es solo una tempestad de arena. Protégete los ojos. ...y tu amigo dos. Ha regresado a Almaty. Entonces es hora de seguir, Mijail. Vamos a comer, Paulo. Esperaremos que se calme la tormenta y seguiremos. No, Mijail. ¡Vamos! ¡Enfrentemos la tempestad! ¡Ya estamos cerca, Paulo! ¡Gracias, Mijail! Puede ser que de verdad tengas una misión en esta tierra... Enseñarle a la gente a olvidar su historia personal, a ser más abierta al amor como energía divina. No tienes que agradecer nada, Pablo. ¡Vamos! Hasta aquí te acompaño, Pablo. Vamos, desmonta. Cuidaré tu caballo mientras hablas con ella. ¿Está bien, Mijail? ¿Cuál es la casa? Esa. La casa blanca en medio de los árboles. Adiós, Pablo. Quiero pensar en todo menos en lo que va a suceder dentro de unos minutos. Hoy soy la persona más generosa de la Tierra. Pero tengo miedo de lo que me espera. ¿Qué debo decir cuando nos veamos? Creo que le diré hola. ...como si hubiera pasado un día... ...y no dos años... ...está detrás de esa puerta... ...ya no me separa nada de ella... ...Paulo había llegado al final de su camino... ...allí estaba Esther... ...su Zahir... ...la distinguió rodeada de mujeres y de niños... Mientras leía una página de su libro, Tiempo de Romper, Tiempo de Coser. Aunque sepa que tal vez haya perdido para siempre a la mujer que amo, tengo que esforzarme para, para vivir, vivir todas, todas las, las gracias, gracias que, que Dios, Dios me ha concedido hoy. Dios sabe que somos artistas de la vida. Tengo que aceptar las pequeñas bendiciones de hoy. El sitio está inundado de luz. Esther levanta los ojos del libro que estaba leyendo para mirar a Pablo cruzando la puerta. Y sigue leyendo. Y después de todo, como dice un sabio persa, el amor es una enfermedad de la cual nadie quiere librarse. El que ha sido atacado por ella no intenta restablecerse, y quien sufre no desea ser curado. Bueno muchachos, voy a pasear con el amigo que acaba de llegar La clase de hoy ha terminado Hola, Esther Te estaba esperando Esther Se unieron en un abrazo del amor más humano Mientras Paulo no aguantaba las lágrimas que llenaron sus ojos Esther, Esther vida mía Nunca he podido olvidarte He esperado de muchas maneras Esperé como Penélope esperaba a Ulises Como Romeo esperaba a Julieta Como Beatriz esperaba a Dante para que la rescatara Sufrí mucho Entendí que había hecho un camino sin retorno. Estaba muy dolida, Pablo. Un día un pintor llamado Dos... ¿Dos? ¿Sé quién es? Me enseñó a amar antes de amarlo. Me demostró que mi corazón estaba a mi servicio y al servicio de Dios, y no al servicio de los demás. ¿Y tú lo amas? Lo amé. ¿Sigues amándolo? ¿Crees que sería posible? Creo que has pasado toda la mañana esperando que esa puerta se abriera. ¿Entonces por qué lo preguntas? Por inseguridad. Quizá porque... ...pensé que habías intentado encontrar de nuevo el amor. Estoy embarazada. ¿Embarazada? ¿Acaso... ¿El pintor dos. No... De alguien que vino y se marchó... Después de todo no hay mucho que hacer en este fin del mundo, Esther... <risa> no es el fin del mundo, Paulo... Es hora de volver a París... Me han llamado de tu trabajo para ver si haces un reportaje en Afganistán... Pero tienes que responder que no puedes, Esther... Pero, Paulo... ¿Por qué no puedo...? ¿Estás embarazada? ¿Quieres que el bebé empiece a recibir desde tan pronto los efectos negativos de una guerra? ¿El bebé? ¿Crees que me va a impedir trabajar? Además, no es problema tuyo, Paulo ¿Cómo que no, Esther? ¿No fue por culpa mía que viniste a parar aquí? Espera, Paulo Toma este pedazo de tela Un trozo de tela manchada de sangre del soldado muerto. ¿Sé lo que significa esto para ti, Esther? ¿Acaso lo merezco? Es para ti, Pablo. Ahora sé que puedes entender. Además, ya echaba de menos nuestras peleas. Esther, pídele a Mijail que consiga otro caballo. Me voy contigo.